TudelaHoy.com Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. TudelaHoy.com Y como bien les informábamos en la sección del Hospital de Tudela, vamos a poder conversar con el doctor don Javier Basterra, que es facultativo, especialista eh, en endocrinología, que nos va a hablar sobre la diabetes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Eh, saludos, muchas gracias. Gracias. Es un placer venir aquí a la emisora. Pues lo cierto es que sí, además algo que, que sí que queremos conocer, ¿no? Porque nos encantaría conocer qué es la diabetes y cómo se diagnostica. Eh, ¿Qué nos puede contar? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por unos niveles elevados de glucosa en sangre. Y habitualmente se diagnostica mediante un análisis de sangre porque la gran mayoría de los pacientes están asintomáticos. De hecho, muchos pacientes que tienen la enfermedad ni siquiera eh, lo saben. Habitualmente, con un análisis en ayunas es suficiente, pero en ocasiones se puede hacer una prueba tras ingerir agua con glucosa, una prueba similar a la que se suele hacer a las mujeres embarazadas para diagnosticarles diabetes durante el embarazo. En raras ocasiones, el paciente acude por síntomas que suelen consistir en beber mucha agua, en orinar mucho, en pérdida de peso. Y en esos casos sintomáticos, bueno, pues el diagnóstico es más fácil. Eh, digamos que no hay que hacer un screening y también se suele diagnosticar mediante un análisis de sangre. Por lo tanto, con un análisis de sangre ya lo conocemos, eso de asistomático que, que ha dicho usted es que no es un síntoma, que no es que este es blanco. Eso, y que el, y que... eso, que el paciente no nota nada. ¿Eh? el paciente se encuentra normal. normal y puede tener un azúcar pues ligeramente por encima de lo que se considera normal. Eh, entonces la mayoría de los pacientes pues suelen diagnosticarse así sin que le haya notado nada. Cuando se notan algo pues son los síntomas que he dicho de beber mucho, orinar mucho y perder peso. Bueno, de dentro de esta de esta enfermedad, porque al final es una es una enfermedad, hay bastantes variedades o solo hay un tipo de diabetes. No. Eh, hay varios tipos. Eh, en primer lugar está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que eh, con frecuencia ocurre en los niños y adolescentes, aunque puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Esta diabetes se caracteriza porque el cuerpo destruye las células del páncreas que secretan la insulina. Al destruirse esas células, el cuerpo ya no puede secretar insulina y esas personas necesitan pincharse insulina desde fuera. El otro tipo principal de diabetes es la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 es mucho más prevalente que la diabetes tipo 1. O sea, la mayor parte de las personas con diabetes tienen una diabetes tipo 2. Y esta suele ser el comienzo más poco a poco, suele ser asintomática y, y, a, y a, eh, se produce por la obesidad, o está favorecida por la obesidad, por la falta de ejercicio. Y aquí lo que ocurre no es que el cuerpo no tenga insulina, que sí tiene, sino que el cuerpo se vuelve resistente a la insulina que segrega su páncreas, pues por la obesidad y la falta de ejercicio. Esta diabetes eh, habitualmente, por lo menos en las fases iniciales, se suele poder tratar con pastillas, aunque en fases finales eh, también puede hacer falta insulina. Y, finalmente, hay otros tipos de diabetes ya menos conocidos. Uno de ellos es la diabetes del embarazo o diabetes gestacional y luego otras diabetes pues que pueden ser secundarias a fármacos, como, por ejemplo, los corticoides o a una cirugía en el páncreas. Pero las principales son la diabetes tipo 1 y, sobre todo, la diabetes tipo 2. ¿Dentro de estos tipos de diabetes, es más peligrosa una que otra o son igual de peligrosas las dos? Bueno, en cuanto a peligro, de, eh, clase, eh, a veces la gente llama la diabetes buena y la diabetes mala, la, la, las dos diabetes son malas porque tiene un aumento de riesgo cardiovascular e incluso tiene algo más la diabetes tipo 2 porque se aso le asocia la hipertensión, a hipertensión, hipercolesterolemia. Lo que pasa que a veces la gente asocia la mala con la diabetes tipo 1 porque sí o sí hace falta tratamiento con insulina más eh, más allá es eh, que es más común porque también nos gustaría saber no cuántas personas tienen diabetes o cuál es la tendencia en los últimos años doctor bueno pues la diabetes ahora se estima que en el mundo hay alrededor de 425 eh, millones de personas con diabetes Y hay que tener en cuenta que en el año 1980 pues había 108 millones de personas con diabetes, o sea, cuatro veces más. Y este aumento ha ido en paralelo con el crecimiento de la obesidad que ha habido a nivel mundial. Y el, la, la tendencia a obesidad, pues ha llevado, la tendencia creciente de la obesidad ha llevado a un aumento de la prevalencia de diabetes. Y las dos han estado causadas por cambio en los estilos de vida. Y el... Quizá lo peor es que esta tendencia además parece que va a seguir así y que la prevalencia de la diabetes va a seguir aumentando a nivel mundial y quizás especialmente en países eh, de zonas más desfavorecidas como pueden ser países africanos. Mm, fíjate que no tienen para comer. Sí, pero bueno, eh, aún y todo, bueno pues a veces dentro de los países también los estratos sociales más bajos son los que sufren más. la Por ejemplo, aquí en nuestro entorno, en general los estratos sociales más bajos suelen tener una mayor prevalencia de diabetes. Ya que estamos hablando y centrándonos en la Ribera, ¿cuántas personas tienen diabetes en, en la Ribera, doctor? Bueno, la Ribera exactamente, eh, no tengo datos, pero... ...en un estudio que se realizó hace unos 5 años a nivel de España... ...se calculó que el 13,8% de la población tiene diabetes... ...en principio los datos de la Ribera pues pueden moverse en, en ese entorno... ...y además también en nuestro entorno se ha observado una tendencia creciente... ...al igual que en otros países del mundo. Cuatro veces más desde 1980 decía... El ...sí, hay cuatro veces más de diabéticos en el mundo, sí. ¿Afeta igual a hombres que a mujeres?... Eh, parecido. Eh. Quizás ahora hay algo mayor de prevalencia en hombres, pero hace unos 20 años más en mujeres. La prevalencia de diabetes está aumentando un poco más rápidamente en los varones. ¿Se puede evitar, doctor, esta enfermedad? Bueno, eh, como hemos hablado antes de los tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 no es un proceso autoinmune y hoy por hoy ...sí que se están investigando cosas para intentar prevenir o frenar ese proceso autoinmune... ...pero no hay nada eh, que haya dado eficacia y que se esté utilizando en la práctica clínica. Pero la diabetes tipo 2, que son la mayoría de los casos, sí. Y lo más importante para prevenir la diabetes... Tipo 2 es eh, prevenir la obesidad, ¿no? Mucha gente se cree que previene o que trata bien su diabetes si no consume azúcar. Bueno, pues eso puede estar bien, no consumir azúcar, no consumir pasteles, pero realmente lo más importante es mantener un peso normal a lo largo eh, de la vida. También es muy importante la práctica de ejercicio físico, pues caminar diariamente y no hay que olvidar evitar los hábitos sedentarios. ¿Eh? No es tampoco para nada bueno para prevenir la diabetes y muchas enfermedades estar 5 horas seguidas viendo la televisión. O sea, el ejercicio no hay que solo verlo como salir a andar, por ejemplo, una hora, sino como también evitar hábitos eh, muy sedentarios. Uh -huh. Y por último, es muy importante la dieta sana. La dieta sana, en primer lugar, y esto la gente se lo olvida porque puede pensar, bueno, pues este es alimento sano como mucho, este es menos sano como menos... En general, el primer mensaje que hay que dar es que la cantidad total que se come debe ser poca, porque hemos dicho que la obesidad eh, es el factor de riesgo principal. Entonces, el primer mensaje en la dieta es la cantidad total de lo que se come. Y en segundo lugar está la calidad, o sea, qué alimentos tomamos. Y aquí en la dieta tiene que pre predominar alimentos como las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, los cereales integrales, el pescado... Y hay que evitar otros alimentos como pueden ser las carnes rojas, las bebidas azucaradas, que tienen realmente una gran cantidad de azúcar de absorción rápida, la bollería industrial, que es que en ocasiones pues contiene las conocidas como grasas trans. Uh -huh. En resumen, lo que tenemos que abogar es por no perder el patrón de dieta mediterráneo que, que se ha llevado aquí eh, durante toda la vida. De hecho, hace unos pocos años... Eh, se realizó un estudio muy interesante en España que era el ensayo clínico PREDIMED. Ahí a un, un grupo de participantes se les dio una dieta baja en grasas. La dieta Ajá. baja en grasas era pues la que hasta entonces recomendaba la Sociedad Americana del Corazón y a los otros se les dio una dieta, eh, una dieta mediterránea que no es baja en grasas porque el aceite de oliva es una grasa, es una grasa saludable pero es una grasa Y entonces a un grupo se le dio dieta mediterránea con aceite de oliva y a otro grupo se le dio dieta mediterránea con nueces. Bueno, pues los dos grupos de dieta mediterránea, tanto el de aceite de oliva como el de nueces, tuvieron menos eventos cardiovasculares y también tuvieron una menor incidencia de diabetes que el grupo de dieta baja en grasas. Por lo tanto, eh, la recomendación está bastante, es evidente. Sí, pues seguir una dieta mediterránea y con una cantidad de alimento normal, vigilando la cantidad de lo que se come. Eh, con, este, con estas medidas, ¿qué porcentajes de casos se pueden prevenir? Pues afortunadamente se pueden prevenir eh, un gran porcentaje de los casos. Se hizo un estudio y se vio que manteniendo un peso normal, realizando actividad física, llevando una dieta sana parecida a la que he comentado, con un consumo moderado de alcohol y evitando el tabaco, se podían prevenir el 90% de los casos de diabetes. Eh, qué puedes decir que puede decir sobre el alcohol bueno pues el alcohol eh, bueno como he mencionado es importante un consumo moderado ¿eh? el consumo moderado de alcohol no se asocia a un mayor riesgo de diabetes es cierto que hay personas que lo tendrán contraindicado por alguna patología o lo que sea pero aquella persona que lleva un consumo moderado de alcohol y pues lo puedes seguir llevando, o sea, un consumo moderado de alcohol, pues puede ser uno o dos vasos de, de vino en la comida y en la cena en hombres, y más o menos, pues un vaso en la comida y otro en la cena en mujeres. Y si hablamos del café, que también hablaban mucho de esta sustancia, ¿también incide? Bueno, el café es muy interesante, el café se ha visto un efecto protector, curiosamente, el... Pero, bueno, claro, es el café. Si a una persona o al café le echa pues, dos o tres azucarillos, pues eso ya no es café. Pero se pueden tomar eh, dos o tres cafés al día con seguridad e incluso, como le digo, se ha visto un cierto efecto protector. Vamos a conocer un poco la, la parte que, que, que puede entristecer, ¿no? Que, que al final, ¿cuáles son las complicaciones que puede ocasionarle a diabetes en una persona, doctor? Bueno... Pues la diabetes, el principal problema que tiene es que disminuye la esperanza de vida. ¿Eh? El, las personas con diabetes tienen may, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de infartos de miocardio, por ejemplo, de un ictus, pero también tienen de, de algunas otras enfermedades, como determinadas infecciones o enfermedades renales. E incluso, aunque es menos conocido y, y el efecto es menos importante, también aumenta ligeramente el riesgo de determinados cánceres. Entonces una persona que se le diagnostica diabetes, según a la edad a la que se le diagnostique, disminuye la esperanza de vida. Por ejemplo, una mujer que se le diagnostica a los 40 años, pues pierde casi 7 años de esperanza de vida. Y un hombre, unos 6. Sin embargo, si esa enfermedad se diagnostica en a los 40, a los, 8, a los 70 años, pues igual se pierden menos de 3 años de vida o algo así. Es decir, es muy importante prevenir por, por estas consecuencias que tiene la diabetes, pero muchas veces... También es muy interesante atrasarlo, igual una persona que tiene cierta predisposición genética a hacerse diabético, pero se cuida, igual en vez de hacerse de tener diabetes a los 50 años, pues tiene a los 70. Y por lo tanto, bueno, pues eso ya es muy positivo. Y no hay que olvidar que la diabetes en nuestro entorno es la primera causa de ceguera, es la primera causa de diálisis y de amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores. Eh, me, hay que decir que el pasado 14 de noviembre se celebró el día mundial contra la diabetes y que en fin que entendemos que cada día se, se conciencia más sobre esta enfermedad pero alguna reflexión que le ha llamado la atención de, de ese día mundial que se celebró en todo el mundo sobre la, contra la diabetes bueno yo creo que el, la reflexión debe ser bueno que, que el que es en gran medida prevenible esta enfermedad y que por lo tanto las personas tienen que enfatizar bueno en llevar un estilo de vida saludable y las personas que estén diagnosticadas de diabetes, pues las mismas medidas que son útiles para prevenir la diabetes son útiles para el tratamiento. O sea, una persona con una diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 no se asocia a obesidad, una persona con diabetes tipo 2 que es obesa o que tiene un sobrepeso y adelgaza, pues va a mejorar mucho de, de su enfermedad y si sigue una dieta saludable también. Entendemos que también eh, en esta explicación nos está diciendo también cómo se pueden prevenir estas complicaciones de alguna forma, ¿no? que nos decía tanto de la ceguera, diálisis, en fin, que... Sí. Eh, as enfermedades esas complicaciones se pueden prevenir para empezar teniendo bien controlado el nivel de azúcar. Por eso bueno, pues eh, los facultativos que tratan esta, esta patología pues eh, ponen tratamientos orales o ponen insulina para mantener controlado el nivel de azúcar en sangre y prevenir estas complicaciones como son la ceguera, como son eh, la, la, el daño renal, O como pueden ser las enfermedades cardiovasculares. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, que fundamentalmente son el infarto y el ictus, además de mantener controlado el azúcar, hay otros tres pilares básicos que yo creo que es fundamental recordarlos. Uh -huh. Vamos a ello. Uno de ellos es no fumar. No fumar para un paciente con, con diabetes es importantísimo. Segundo, tener bien controlados los niveles de colesterol. La gran mayoría de los pacientes con diabetes... Llevan tratamientos con un fármaco para disminuir los niveles de colesterol. Y en tercer lugar, tener bien controlada la tensión arterial. Estos tres factores, junto con el buen control del azúcar, disminuye muchísimo el riesgo de complicaciones en las personas con diabetes. Y ya, ya lo conocen, que quieren seguir evitando estas recomendaciones. Pues bueno, tendrán mayores complicaciones. Eso, eso es así, porque una vez que sabemos la información, doctor, ya cada uno determina cómo quiere vivir. Sí, eh, bueno, yo creo que La, claro, la, la persona elegirá si cuidarse más, y si cuidarse menos y luego, bueno, pues su, su médico pues se encargará también de complementar bueno, pues lo que ahí se cuida con de, determinados tratamientos farmacológicos. Han escuchado ustedes al doctor Javier Basterra, que este facultativo, que ha sido premio extraordinario de doctorado eh, y además desde octubre del año 2007 viene trabajando en el hospital Reina Sofía de Tudela. Hay que decir también que ha sido autor de más de 50 artículos científicos, más de 15 capítulos en libros y más de 45 comunicaciones a congresos. Algo que es interesante porque no es solo el hecho de la investigación, sino también comunicarlo, ¿no, doctor, todo esto? Hombre, yo creo que es clave eh, divulgar a la gente estas eh, medidas básicas para el tratamiento de su, de su patología y, bueno, yo creo que esto es una oportunidad para que la gente de La Ribera bueno eh, pueda conocer de, de primera mano pues distintos eh, cambios en los estilos de vida que puede hacer para mejorar su salud y para nosotros también, bueno, pues es otra forma de difundir el conocimiento, ¿no? Y uh -huh. ese, desde, desde ese punto de vista, pues queremos agradeceros la oportunidad que nos habéis dado. Nosotros encantados porque además también los oyentes, como saben, pueden hacer preguntas a los diferentes doctores. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Bueno, pues un oyente manda un, ese, un WhatsApp y dice análisis rutinarios o específicos para la diabetes, nos dice. Bueno, se puede, es una buena pregunta. Es, eh, se puede diagnosticar eh, de varias maneras. La forma más sencilla es con, mirando la glucosa, es decir, el azúcar en ayunas. Si el azúcar en ayunas es mayor o igual a 126 en dos ocasiones, esa persona eh, está diagnosticada ya de diabetes. También se puede medir en un análisis eh, rutinario, porque es una prueba que se hace también fácil con una extracción, la hemoglobina glicada, que nos indica el control medio del azúcar y eso es útil tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y también se obtiene en un análisis rutinario. Y por último, se podría hacer la prueba similar a la que se hace embarazadas de beber agua con azúcar. Esa es una prueba que hay que estar dos horas en el hospital, porque hay que beber el agua con azúcar y hay que esperar dos horas Pero tampoco es lo que se mide, sigue siendo el azúcar en sangre. Y entendemos también, y yo creo que, eh, corríjame si me equivoco, si por ejemplo cualquier persona quiere hacerse donante de sangre, cuando se hace donante de sangre también le traen un análisis de la donación de sangre, de esa forma también ve el... A ver, yo creo que le harán análisis, lo que no se se puede asegurar, si le miden la glucosa, ¿eh? vale. pero la prueba de glucosa en ayunas es muy sencilla, en to prácticamente todos los análisis que se hacen en los centros de salud está disponible y es la prueba más habitual, porque lo de beber agua con azúcar es pues, más engorroso, pero la un análisis en ayunas es una prueba muy sencilla. Agradecidos de su presencia, doctor, y siga así, siga divulgando toda la información que investigan eh, profesionales del mundo de la medicina en el Hospital Reina Sofía de Tudela, Los Luchos lunes pasan consulta en Radio Tudela. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com